a saber guardar en nuestro corazón el proyecto de Dios y meditarlo para poder entenderlo cada vez más profundamente. Cuando rezamos los Misterios del Rosario, lo que se nos invita a hacer es justamente esto, ¿no? Eh, dar vuelta una y otra vez eh, este Misterio de Dios que se presenta ante nosotros para que podamos ir procurando entender empaparnos cada vez más de este misterio y en la medida en que lo podemos comprender, profundizar, este, dejarnos atrapar por él, también nuestra respuesta entonces podrá ser más firme, más auténtica, más en serio, porque eh, aquello que Dios nos pide no siempre lo podemos entender así de una. Eh, María eh, justamente frente a esta propuesta del ángel le plantea algunas cosas que ella no, no llega a captar en un primer momento, ¿no? Eh, pero en este diálogo con Dios María va entendiendo eh, por dónde va pasando lo que Dios le propone y entonces es capaz de responderle y de decirle sí, ¿no? Y una tercera cosita que María creo nos enseña es... Eh, tener en nosotros una respuesta eh, a Dios, una respuesta que tiene que ser siempre un sí. ¿no? Por eso el Evangelio de hoy termina así. ¿no? Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que ha dicho. ¿no? Si nosotros estamos dispuestos a decirle sí siempre al Señor, entonces nuestra vida va adquiriendo otra dimensión, otro sentido, ¿no? Entonces, creo que estas tres cosas son importantes que la tengamos presente y la podamos ir incorporando a nuestra vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, una actitud de humildad y apertura a Dios, a su misterio. En segundo lugar, un esfuerzo constante por hacer que ese misterio se vaya encarnando en nuestra vida, ¿sí? que entre en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que somos para que eh, entre Dios y nosotros se vaya dando una unidad profunda, ¿no? Y fruto de todo esto es el sí que la propuesta de Dios siempre requiere, ¿no? Porque Dios no puede hacer nada si nosotros no se lo permitimos, ¿no? Entonces, es, dice San Agustín, ¿no? El que te creó sin ti no te puede salvar, no te puede ayudar sin tu respuesta, ¿no? sin tu sí. Por eso María nos enseña a dejar eh, nuestra vida abierta a Dios para que Él pueda ir obrando a nosotros y pueda hacer grandes cosas. ¿no? Entonces, que esta fiesta de la Virgen nos ayuda a nosotros a descubrir estas actitudes que son fundamentales en la vida del cristiano, y que tratando de vivir de esta manera, también podamos ser personas a través de las cuales Dios pueda obrar y mostrar a todos los demás su propuesta, su proyecto, la invitación que nos trae. Y vamos entonces a pedirle al Señor la gracia de poder ser así y le vamos a presentar nuestras intenciones.